Y saludos desde la Sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la Sintonía de 100.8 de la FM Y por supuesto a través de internet en www.aiguskiplaza.net Jueves 9 de febrero del 2011 Cuatro minutos que pasan de las ocho y media de la tarde Y aquí comienza como cada jueves tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria 120 minutos, 2 horas, hasta las 10 y media de la noche Compartiendo contigo todos los estilos musicales Eso sí, como te comentaba anteriormente Dentro de lo que se refiere a la música de Euskal Herria Hoy vamos a tener un programa un tanto especial Ya que no vamos a tener ni agenda de conciertos Ni noticias, ni abriremos el baúl de los recuerdos Para desempolvar un disco Ya que a partir de las 9 de la noche... Vamos a, bueno, a repasar un poquito los dos trabajos de la banda navarra Godcast. El EP, llamado 21, y el álbum de larga duración, Las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Será a partir de las 9 de la noche y durante 60 minutos hasta las 10 de la noche, ya que aparte de repasar esos dos trabajos, tendremos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa de Buscal Música, a los cuatro componentes de la banda, es decir, a Íñigo, a Daniel, a Jaime y a Fermín. Con ellos hablaremos un poquito de la historia de la banda, hablaremos de su primer EP 21 Y hablaremos, claro que sí, de su álbum larga duración, las cosas que pasan cuando no estamos en casa Y por supuesto charlaremos de ese pedazo festival, de esa pedazo fiesta Que nos tienen preparados y preparadas a todos y todas para este próximo sábado A partir de las 11 de la noche en la sala El Bafle Y aparte de la entrevista, aparte de saborear y disfrutar los dos trabajos que tiene hasta la fecha Godcast, escucharemos a Chapel Punk, escucharemos a Esian, escucharemos a María y a Vendetta, también escucharemos a Jare y a Latsen, entre otros grupos. Así que ya lo sabes, este va a ser más o menos el programa que vamos a tener en la tarde-noche de hoy, de jueves 9 de febrero del 2012, basada de 9 a 10 de la noche en Godcast, en la banda de Iruña, con sus dos trabajos y con esa fiesta de este próximo sábado a partir de las 11 de la noche en el Baffler. Y si os parece cuando pasan 7 minutos sobre el punto de las 8 y media de la noche de este jueves 9 de febrero, arrancamos el programa y lo vamos a hacer con el tercer trabajo discográfico para una banda, para la banda Naishan, es decir, para Asular a las voces, Aitor a la guitarra, Merkel a la batería y Axier al bajo. Una formación que acaba de publicar Lo que es, eh, como te comentaba anteriormente Su tercer larga duración Dentro del él te puedes encontrar el tema Que va a dar eh, de qué hablar Porque va a ser el eh, tema del Árabe Euskarás de este año 2012 Que se va a celebrar en Bastida allá por el mes De junio, pero no nos vamos a quedar Con ese tema, sino que nos vamos a ir Hasta el corte número 3 del disco Para escuchar el tema Bagare Con él comenzamos el programa de hoy De este jueves aquí en Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM en Euskal música y por supuesto, allá donde te encuentres, en egusquiplaza.net lo dicho, comenzamos con marcha, comenzamos con Naysan y el tema, Bacaré Música Jo gara euskaldun, guztiokana iagara, naiz eta hitzes berdinez, bat beratugu hizkera, guztiok gara euskaldun, guztiokana iagara, naiz eta hitzes berdinez, bat beratugu hizkera, bat beratugu hizkera Temas marchosos son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este tercer trabajo discográfico para esta banda, para Naisana. El álbum titulado Nai du Kunerako, y en él te puedes encontrar con temas como este Bacaré, tercer corte del álbum, además de temas como Badako Uarteá, Argilotuak, Surekin o el tema del Árabe Euskaraf de este año 2012, que se va a celebrar en junio en Bastida. Hemos comenzado con marcha el programa de hoy, hemos comenzado con eh, alegría El programa de hoy jueves 9 de febrero del 2012 y lo vamos a continuar así Porque nos vamos con otra de las bandas que también alegran el cuerpo Esta eh, en otro estilo diferente, más rockero, más cañero Hablamos de la banda Sarkor, con ese su último trabajo hasta la fecha titulado en Team Y lo que vamos a escuchar es el tema que se titula Vengos, décimo corte del álbum para esta banda. Esta banda que comenzó fuerte con una maqueta, siguió eh, al alza con su primer trabajo discográfico y lo ha rematado con este segundo álbum titulado Sentimendu, Sentimendu Gabé y con temas, lo dicho, como este Vengos, décimo corte del álbum para esta banda para Sarkor. Ke gelarocen Bayuak E paizengaitu in Artean. Gran trabajo el, eh, que han editado esta formación sarcor este cuarteto formado más concretamente por eh, Remen a la guitarra, Gencha la voz y a los bajos, Musa a la batería y Zabala a la guitarra. El álbum Sentiment du Gabem. En el te puedes encontrar 11 temas como por ejemplo Cosa de Sagun, Titular and Diez, el tema Odoles Beteta o lo que estamos escuchando ahora mismito, el décimo corte del álbum Bengos. Recuerda, ellos son, ellos son la formación Ansarcor. Apréndete este nombre porque van a dar mucho de qué hablar. Como te comentaba anteriormente al principio del tema, ya te decimos, ya te he dicho que al principio cuando realizaron la maqueta iban a dar algo. En el primer trabajo discográfico fue una pasada. Y este segundo trabajo discográfico, pues como puedes comprobar, Ya es el remate a los dos discos Anteriores, a la maqueta y al primer Trabajo discográfico, recuerda Son Sarkor, si Te lo quieres comprar el disco Lo puedes encontrar en formato Digipack El álbum Sentimentu Gabé Y de Sarkor nos vamos con un señor que bueno Ya lleva ya llevo un montón de años En esto de la música, hablamos de Iñiguito Ya sabes, sí, sí, sí, sí, sí. el guitarrista De chayak que vuelve a la carga Con quinto trabajo discográfico con Chapel Punk, un nuevo trabajo Que vuelve a juntar a tres componentes de legendario grupo chay enñiguto voz y corazón del grupo atrofia al bajo y toki a los bajos del a los palos perdón de la batería y juntos eh, han recogido ahora a pues eh, anay que está a la guitarra para conformar lo que es este quinto trabajo discográfico el álbum creme de la creme lo mejor de lo mejor y es que está en edición limitada los 14 temas eh, version 2 De grupos como Cicatriz, Escorbuto, Servicio, Cortatu o MCD Un montón de versiones de esos grupos Te los puedes encontrar en este quinto trabajo para esta banda Para Chapel Punk, Creme de la Creme Y lo que vamos a escuchar es la versión que hace Chapel Punk de la, eh, Del tema conocidísimo por todos y todas Del grupo MCD, barren Calle Recuerdos que nos trae Chapel Punk Ese tema clásico Tema de la formación MCD Barrencale Y es que no habremos bailado Ni nada, ¿eh? no habremos bailado ni nada En los garitos de Iruña Este tema Ahora lo he dicho, versioneado Por la banda Chapel Punk En su nuevo trabajo creen de la creme Versioneando a gente como Cortatu, a gente como Scorbuto, a gente como Vap a la Orquesta Mondragón, incluso a Delirium Tremens y, por supuesto, este clásico de MCD, Barrén Calle. Nosotros que continuamos en la sintonía del 100.8 de la FM, en la sintonía de berriozar y Ratia, en Euskal Música y, por supuesto, te lo digo un montón de veces, si no, no puedes escuchar o por o estás fuera de Iruñerría, fuera de berriozar y Comarca, pues ya lo sabes, eh, nos puedes sintonizar en eguskiplaza.net. Cliqueas en el logotipo de Berriocer y Ratia y ahí estás. Sintonizando, por ejemplo, ahora el programa de Uscal Música allá donde te encuentres. Nosotros que nos vamos ahora con nada más y nada menos que siete chicos. Eh... Ocho, ocho chicos, perdón. Entre ellos está una chica. Suriñe a la voz. Fran también a la voz y a la guitarra. Xavi a la guitarra. arich a la batería. Xavi al bajo. Chamus al trombón. y gocho al saxo. Y Eneko a la trompeta. Sí, sí, los conocería de sobra porque es su cuarto trabajo discográfico. Hablamos de la formación del norte de Nafarroa. Según dijo Fran cuando vinieron por aquí, vino por aquí por Berrizair Ratia para presentarnos su disco, para darnos a conocer su trayectoria musical, son de La Sacana. Pues ahí nos quedamos, los hacían desde La Sacana con uno de los temas incluidos dentro de ese su nuevo trabajo discográfico que está bastante, bastante bien y que está mmm, dando mucho, mucho de que hablar este álbum titulado uno de los temas nos vamos hasta el corte 6 para disfrutar del tema allí y luna aquí y tus ya te Así de bien suena, así de potente suena uno de los temas incluidos dentro de este cuarto trabajo discográfico... ...para esta banda de la Sacana, para esta banda del norte de Rafa para la formación ESEAN. 11 temas incluyen en este nuevo trabajo discográfico, en este álbum titulado It's a Ticket. Entre ellos esto que escuchas, el sexto corte del álbum, Argi y Luna. También está por ahí el sencillo presentación con el cual se dieron a conocer... En este nuevo trabajo discográfico, Guregatik, o por ejemplo también el Sure Bidean, o el Olatu Verdea y el tema El Mugarik Gavé, entre otros. Como puedes comprobar, el viento, la principal protagonista, ¿eh? los instrumentos de viento, los principales protagonistas en este nuevo trabajo discográfico para esta banda del norte de Nafarroa, para esian Y decía nos vamos hasta Berriozara, hasta aquí mismito, porque ya están ya están al otro lado del charco sí, sí, los Marea que empiezan hoy esa gira al otro lado del charco y la van a hacer en Santiago de Chile por cierto, 14.000 entradas 14.000 entradas vendidas, nada más y nada menos, seguirán el 11 en Santa María de Punilla el 12 en eh, Rosario Argentina, el 14 de febrero actuarán en Mar de Plata el 16 de febrero en Buenos Aires en ese concierto que lo van a grabar el 18 de febrero en Bogotá y luego a partir del 14 del 24 de marzo, perdón, vuelven otra vez al estado para ir a Santiago de Compostela y a Santander entre otros sitios. Así que ya lo sabes, los marean. Que ya están en el otro lado del charco Y esta noche descargarán su nuevo trabajo discográfico en Santiago, en Chile Será pues a partir de las 8 de la tarde por aquí No sé si será a esa hora exactamente, si será un poquito más eh, más pronto Si será un poquito más tarde Pero seguramente que ahí estarán los fans 14.000 entradas, 14.000 entradas vendidas Para disfrutar de clásicos y de este nuevo trabajo discográfico titulado En mi hambre mando yo Lo que vamos a escuchar, el tema que cierra el álbum El tema pendimentos um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 Euskal Música, tu cita con la música local. Cuando me creí a Dios, creí en mi cabeza que amé, seramos dos y volvé a sentirme bien cuando no estés. Ahora ya me he levantado y veo en ti solo asienta no posizo en olvidar el tiempo que perdí Ta-da-da! Cinco minutos que pasan del punto de las nueve de la noche y aquí los tienes. Sonando para ti a través de las ondas del 10.8 sonando para ti a través del programa Euskal Música. La música de Daniela Riazo a la guitarra y a las voces, de Fermín Sánchez a la batería, de Jimmy Huarte al bajo y de Íñigo García a la guitarra y a la voz. Es decir, la, la formación a barra, la formación de Iruña Gocas. Y esto está incluido en su EP, un EP que editaron hace ya unos años titulado 24 y en el cual te podías encontrar temas como este 21 que es el tema que da título al álbum, no 24, ¿eh? 21 es el álbum y 21 es el tema que acabamos de escuchar vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro de este P y lo vamos a hacer con este tema, que mola, ¿eh? que mola mucho el tema Echar a Volar, son ellos, son Godcast Zona un tanto fugaz Por eso me conociste Sin pensar Abrir los ojos Ver la realidad Que baña este lugar Cerrar los labios y n de locura hai muchaa fase da Mitas tu me dices que es amor de verdad cubbia queente que ahora me voy cuenta Así de bien suena otro de los temas incluidos dentro de ese EP 21 De la banda navarra, de la banda diluña, podcast Este primer EP en el cual te puedes encontrar seis temas eh, Todo vale, 21, echa a volar, eh, sin precio hasta reventar Y aguantar mi voz Vamos a seguir repasando más temas Ahora nos vamos a ir con el nuevo trabajo discográfico El que van a presentar este sábado En la sala El Bafle Pero antes, vamos con la entrevista a la banda Porque es que ya los tenemos por aquí Ya los tenemos por los estudios de Berriozar y Ratia Con el programa Euskal Música Tanto a Íñigo, como a Daniel, como a Jaime y como a Fermín para contarnos un poquito la trayectoria musical de la banda, un poquito su EP que estamos escuchando 21 y también por supuesto hablar larga y tendido de ese nuevo trabajo discográfico, el álbum Las cosas que pasan cuando no estamos en casa y por supuesto de esa fiesta que van a dar por todo lo alto este sábado en la sala El Bafle de Iruña. de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el EP para esta formación para Godcast. El tema Todo vale, así es como habrían lo que es ese su EP, pero lo que vamos a escuchar es lo que viene a continuación, o lo que es lo mismo, el nuevo trabajo de Godcast, el álbum titulado Las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Y para hablar de este álbum, para hablar un poco de la trayectoria musical, tenemos con nosotros a Íñigo, Guitarra y Voz, Daniel Guitarra, Jaime Bajo y Fermín Batería. Arracha eh, el a, a los 4, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, para comenzar, lo dicho, vamos a comenzar hablando un poquito de los inicios de la banda, cuando se forma Godcast, ¿cómo lo formáis? Bueno, lo formamos hace ya 5 años, eh, allá por eh, fechas un poco jóvenes para nosotros, ¿no? Y, y nada, empezaron bueno con Íñigo y con Fermín, eh, tuvieron ellos la idea... Luego me comentaron a mí lo que lo que fue el plan, nos empezamos a juntar, a tocar juntos y luego, eh, dos años después, apareció Jimmy en sustitución de Nano, que era nuestro antiguo bajista y bueno, así empezó todo. Eh, ¿Los componentes de la formación venís de otros grupos? Eh, ¿Habéis estado anteriormente en otros grupos que no se agotcast? Pues bueno, eh, no, no, no, ninguno teníamos ningún tipo de... de digamos de... Digo, experiencia, ¿no? experiencia, de rodaje, ¿no? de de rodaje, de rodaje. Uh -huh. y nada, empezamos de, de nuevo vaya, todos uh -huh. nuevos y, y con individualizar cada uno ¿no? en plan pues eso cada uno con la guitarra, batería en casa uh -huh. y nada, luego pues juntarnos todos y, y ahí empezamos eh, ¿qué, ¿Qué influencias musicales tenéis? ¿Qué tipo de música escucháis? Pues la verdad que escuchamos bastantes tipos de música, desde el pop Hasta el metal, si podría decir. Uh -huh. Pero pues pasando por grupos como locales, por ejemplo, como Dickers, como... Eh, la verdad que Marvin, aparte de ser amigos nuestros, muy amigos nuestros, la verdad es que son bastante influencia aquí en Pamplona. Pero sobre todo de internacional pues de todo. Desde Foria, Strong, hay uh -huh. to Remember, de América, muchos estilos. Pero sobre todo eso, ya te digo, más punk, rock, sobre todo. Eh, ¿Por qué os habéis decantado por este estilo de música y no otro? Al hacer la música, al hacer las canciones Porque mayormente es lo que nos sale a hacer O sea, no es lo que nos gusta, sino que... Bueno, sí, es que lo que hacemos porque nos gusta, en, en realidad Pero... Eh, hombre, la gente Sí que es verdad que puede tachar los Los ibaritas, puede decir que esta es la música fácil O es la música mm. más sencilla O comercial, ¿no? Eso es, que es la comercial Que en realidad, pues bueno, sí, puede ser comercial Pero es que en realidad es lo que nos gusta Su Suerte o no, pero es lo que nos gusta El primer disco, 21, lo editasteis hace unos años, desde entonces hasta ahora. Eh, ¿Habéis cambiado algo musicalmente hablando o seguís sí. en, en el mismo...? Hombre, yo creo que si escuchas los dos discos de seguido se ve bastante diferencia. De hecho, lo comentábamos el otro día, que podíamos decir que hemos bajado bastante los tiempos, pero también hemos elaborado mucho más las letras y el tema, un poco el gusto por hacer las cosas, pues en el disco se puede apreciar más detalle, más mucho más trabajo. Sí. Eh, contarnos un poco Qué tal la aceptación Tuvo el EP21 Qué conciertos Revisasteis con él Bueno eh, 21 fue eh, Digamos un poco eh, Cuando nos pusimos serios Ya 100% a, O sea Más Que fuese hobby Pero también un poco más eh, Seriedad uh -huh. Y Bueno La gente En un principio Sí que hubo algún tema Que le Que le extrañó Por ejemplo 21 eh, Que fue un tema Un poco diferente A lo que veníamos haciendo Desde antes En la maqueta Y lo que queda Y bueno, la verdad es que fue un poco eh, lanzarnos, digamos, a que la gente nos empiece a conocer un poquito más ya como grupo y no como hobby, ¿no? Digamos. Eso es. de lleno lo que es este nuevo trabajo discográfico de eh, las cosas que pasan cuando no estamos en casa eh, ¿qué nos podemos encontrar dentro de él? dentro de este nuevo disco pues nuestro nuevo disco sobre todo lo que se encuentra es variedad yo creo dentro desde como decía Íñigo como escuchamos todo tipo de música entonces siempre estando dentro de lo que es el pop rock punk rock uh -huh. eh, las canciones tienen un toque más lento tienen melodías más trabajadas eh, por mi parte ritmos también más trabajados guitarras también más conseguidas Y sobre todo es que se nota esos toques de como decíamos antes, es un poco de en una canción un poco más metal, un poco más pop, un poco más rock clásico, un poco indie incluso, o sea, tiene toques diferentes y sobre todo se nota eso que hemos bajado un poco la velocidad a la anterior. Cosa que no es que lo hayamos hecho ni adrede ni, ni sin querer, simplemente ha surgido nada más. Eh, contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación del disco. Bueno, eh, empezamos primero eh, ensayando, eh, digamos, o sea, tenemos la mentalidad ya de hacer un nuevo disco, ¿no? De un poquito más elaborado, un poco más, eh, digamos, más largo. Y pues eso, fue empezar a ensayar ya directamente pues, con canciones nuevas que teníamos, eh, cada uno con ideas nuevas. Y lo que te digo, enfocamos ya a, eh, a eso, a que fuese un disco más serio, como dice Fermín, un disco un poquito más elaborado en ciertos aspectos. Eh, a la hora de detalles arregos con la guitarra sobre todo uh -huh. los ritmos eh, que no fuese un poco más de, madu de madurez ¿no? o sea, al fin y al cabo hemos crecido nosotros y no podemos seguir haciendo lo que hacíamos cuando teníamos 18 y 19 años ¿no? entonces pues al fin y al cabo hemos ido cogiendo otros grupos otras cosas otras eh, variantes uh -huh. y al final es lo que lo que te sale ¿no? es un poquito más eh, calmado un poco más de un poco más sibaritismo ¿no? más más... Ca más calmado que le creéis? y sí. Bastien sí, yo creo que sí o sea, es diferente ¿no? sí. uh -huh. eh, ¿de qué van las letras de las canciones? ¿qué queréis expresar en estos 10 temas? buah hay de todo ¿no? yo creo que también un poco lo escribimos pensando en cada cada vez que escribíamos una canción había pasado algo dependiendo de las circunstancias pues te, te lanzas a escribir y cada canción habla de de una historia que nos ha pasado o sea uh -huh. no es que escribir por escribir todo es tiene un porqué y todo es por algo uh -huh. y son perdón. Son no, que digo, que son letras bastante crudas, bastante real, o sea, son reales totalmente, no sí. hay no les gusta así como igual el 21 en y lo que queda si sí que en letras eran letras igual más eh, poéticas o con significados más rebuscados o que tienes uh -huh. que pensar un poco. Sí. Estas, por ejemplo, son más son directas, son transparentes. Son los sí, sí, si soy... te paras a escucharlas, yo creo que se puede sacar directas. Son muy buenas. <risa> <risa> o sea que también se ve que habéis madurado en las letras sí, con respecto sí. al... Bueno, simplemente hay letras que tú las escuchas y no parece... Dices, joder, eso lo escribo yo y mi prima de cuatro años. Pero se ve que son son letras que también nos han salido porque y las queremos hacer así porque en realidad creemos que la canción lo pide. tener una letra bastante directa y que sea sencilla. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, ¿Cómo en eh, las letras de las canciones, la música? <risa> Con mucha paciencia. <risa> no, pues lo que solemos hacer es, pues, la melodía la suelo llevar yo hecha o más o menos un boceto, lo que sea, y luego no ya idea. entre todos ya sí que sacamos una melodía ya, ya uh -huh. buena. Y luego pues las letras, eso sí que cada uno más o menos pone su granito de arena, pero <risa> suele ser uno al que trae un boceto por decirlo de alguna forma y luego eso se va sí. retocando hasta que queda nos sentamos los cuatro y hasta que sale siempre una idea, una idea de lo que va a ser la canción, de qué sobre qué uh -huh. va a tratar la canción y ya cada uno pues de ahí se hacen entre todos ideas y cada pues cosas buenas, cosas malas y al final pues surge eh, es... eh, os costó bastante realizar los 10 temas El... Bueno, la sufrimos, ah, ¿Sufrimos dos, dos etapas, ¿no? Yo creo que una primera de mucha motivación, mucha composición, mucha idea nueva Después de haber estado estancados un tiempo en dar conciertos con lo anterior y, y demás, ¿no? pues Y como nosotros tampoco vimos eh, de la música, obviamente, no dedicamos 100% a nuestra vida Y entonces, una primera etapa bastante fuerte Luego, por temas que surgieron, yo, por ejemplo, me tuve que ir tres meses al extranjero uh -huh y hubo un poco parón de composición y luego, obviamente, ellos trabajaron en ello y llegué y yo me comí todos los marrones y nos pusimos otra vez a tope con la composición, eso sí, ya era un poco como que se acercaba la fecha y tuvimos sí. sí. sí que darle muchísima caña Sí que fue un disco, eh, digamos con una fecha límite, ¿no? Al final claro. ten... Sí, porque teníamos una, una fecha en la cual teníamos que empezar a grabar entonces... Sí o sí tenía que estar las canciones. Entonces, si tú si hubiésemos tenido más tiempo... Es decir, decisión nuestra de decir... Bueno, venga, vale, ya tenemos canciones como para grabar. Pero claro, como estábamos bajo contrarreloj, como ha dicho Íñigo... Pues al fin y al cabo pues, eh, tienes que hacer a veces... Pero bueno, no, fueron surgiendo y al final, bueno... Eh yo creo que salió algo bueno o sea que os que os puso fecha lique, ¿no? Sí, Para... sí, sí, sí. <risa> no, la cosa es que nosotros cogemos eh, hora, o sea, hora con él, perdón fecha. peluquería, ¿no? peluquería. Fecha. cogemos fecha y, y él nos, bueno no él te dice, tengo fe fecha dentro de 8 meses Y era o, ese, o esa semana o esa semana, entonces, pues bueno. Sí, bueno, fuimos un poco caneros también nosotros, ¿eh? O sea, nos dio una fecha, pero no fecha en plan dos meses, eh, es sino como... que nos dijo casi eh, seis, siete meses y pues bueno, pues al final como lo dejas... Como los jamás. exámenes, ¿no? Que no, no estudias hasta el final. Pues, claro. Bueno, yo no, yo soy de los que estudiaría. ¿no? Eso las... es broma. No, pues eso, al final es eso que... Como eh, te digo que... tu madre, que si tienes... Si tienes una fecha límite, pues al final pues es lo que dice Fermín, ¿no? Que, que como no vimos de la música, tenemos más cosas que hacer, al fin y al cabo, pues eso, pues eh, surge pues, un poco a presión, pero bueno. Eh, de los 10 temas que se incluyen en el disco, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el Uf. tema que más a gusto lo habéis compuesto o el que más redondo os ha salido en el estudio de grabación? La intro. <risa> <risa> no. No, Dios. la verdad que nosotros, eh, el tema que nos... No, hombre, no es, tampoco llamarlo himno Pero lo que sí que A mí por lo menos personalmente, no sé a vosotros tres me, A mí me gusta tocarlo porque me recuerda A ellos y a nosotros Como uh -huh. grupo Como eh, grupo de personas, como grupo de amigos Que es 4 en 1 que es resume a la perfección eh, Tanto lo que somos Y tanto la música que hacemos Porque yo creo que tiene todo O casi todo de lo que es Godcast, más o menos sí uh -huh. Y la verdad es que es un tema Que pues tiene todo, tiene altibajos Pero... Tiene velocidad, tiene alegría y la letra resuma a la perfección y sí. con claridad lo que somos. Qué bien habla, señor. Es un sentimiento. Gracias. Gracias. lo mejor y lo peor eh, para Godcast eh, en la carrera musical hasta ahora? Uf, Uf, qué difícil. Yo lo mejor es conocer a estos tres chicos. Oh, eh, joder. No, es broma. No, eh, lo mejor, pues yo creo que el concierto que hicimos para mí con Marvin y con Sueños Rotos en, en, en la, la MUBI. Fue sí. un concierto bastante bueno, bastante importante y... Digamos que hay la gente que nos conocía, nos o sea, nos empezaba a conocernos bien directo y la gente que no nos conocía pues nos empezó a conocer ahí. Y mm. el peor momento de Godcast, yo no, yo no recuerdo uh, ninguno. Yo como Joder. momento creo que no a, a, recordar. A, a, habrá habrá miles seguro, pero El peor, el peor. El peor es cada mes que tengo que pagar la sala. No, no yo creo que lo, lo peor que cuando montas un grupo de todo esto es que te das cuenta de la cruda realidad, ¿no? De lo que hay, tanto discográficas como radios, como todo esto. no Al final no deja de ser para nosotros un hobby, para otros es un negocio y obviamente pues no todo el mundo lo ve igual. Y lo triste es, no nosotros, sino los cientos o miles de grupos con nivelazo de diferentes estilos del de igual me igual jazz, que metal que lo que sea, que es, están como nosotros, o sea, pasa, que lo hacen por pasar el rato y que no mm. nunca van a salir a la luz y bueno, un momento no malo que yo recuerde de Godcast fue este año en Encuentros, en la semifinal de Encuentros que tuvimos un problema técnico bastante sin más, pues eh, puede pasar a todos grupos les pasa y pues a nosotros justo nos pasó Y fue justo en la primera canción, en la primera nota de la primera canción, que se nos rompió cuerda. Uh -huh. Claro, el concierto era 20 minutos a Grometrao. fuego, cronometrado, y estaba todo, pues claro, todos teníamos más o menos... Eh, muy o sea, cerrado, muy Sí, bien. todo lo que teníamos que hacer, y eso pues como que nos descolocó un poco, ¿no? Digamos, uh -huh. entonces, pues bueno, fue fue un poco, si se puede decir, putada, ¿no? O sea, es un momento sí, que fue. dices, joder, tal, eh, porque claro, al fin y al cabo tenemos ya una edad en la cual presentar los encuentros, pues... Digamos que no somos primerizos, ¿no? Digamos, mm -hmm. Ya habíamos ya pasado repetido, Y justo fue dic diciendo Bueno, a ver, esta es nuestra prueba de fuego Y justo pues nos pasó eso Y bueno, pues fue una eso, una, una putada Pero bueno, al fin y al cabo pues nos, nos hemos repuesto, tampoco fue nada ya yeah. Nada malo, ¿no? Por eso tampoco os vais a... Seguimos vivos. No, no, no, no. Al revés, todo lo contrario. Eh, dos discos, los dos autoproducidos. Eh, ¿Por qué os habéis decantado por ello? ¿No habéis eh, probado con discográfica? ¿No queréis entrar en el mundillo este? Hombre, la verdad que ahora nosotros, eh, cuando lo hicimos, eh, no teníamos ni intención ni... Hombre, si, si, si, suena, si suena la campana y te viene un tío mm. y te ofrece el oro y el moro y bueno, pues bueno, pues te lo piensas, no digo que sí, pero te lo piensas, pero no nos paramos a pensar ni en buscar ni nada. Más adelante, pues en un futuro, pues igual sí que te sí que nos podemos plantear el hecho de que nos puedan ayudar a producirlo, a moverlo, que es lo que nos interesa, sobre pero, todo moverlo. Sí. Eso, a moverlo, pero en ese aspecto no nos hemos eh, aparte de la fiesta que vais a dar este sábado, que luego hablaremos sobre ello, eh, tenéis fechas de conciertos Pues ahora cerraus eh, creo que no tenemos un proyecto que, que es artistas no se llama, no sé creo bien. que es artistas en ruta, ruta. está hay a nivel nacional y también hay a nivel del gobierno de Navarra, Eso. creo el Instituto de Juventud, la verdad es que no sé muy bien qué lo lleva. Pero son dos conciertos eh, dentro de la comunidad autónoma O sea, que por ahora empezaremos por ahí y obviamente lo que más nos apetece, y bueno, creo que los cuatro estamos de acuerdo, es que es volver a salir de sí, sí. de Navarra. Que nos encanta, ¿eh? O sea, tocar aquí ¿no? <risa> no lo vas a pensar, pero siempre tocar fuera es otra experiencia más, ¿no? Para, o sea, para sumar creo... como grupo y disfrutar. Perdón, ¿eh? Yo creo que sí más, que el, como has dicho tú antes también, lo del tema de, volviendo a lo de antes de... de... Los productores de música eso, y tal sí, eso. Eso, eso. Sin más que a mí, por ejemplo, a mí me lo que me gusta también de, de tocar en un grupo no es el hecho de que Joder hombre, a ver, dividir de la música sería la hostia, ¿no? Pero uh -huh. lo bueno de, joder, cantar, o sea, tocar aquí en Pamplona, ¿no? Que haya gente que de Pamplona que le guste tu estilo de música, que te venga después de un concierto X personas, joder, te doy una foto contigo, un CD uh -huh. Que luego puedas tener la opción de salir a tocar fuera con otros grupos que están a nivel como tú Es decir, que no tienen ningún tipo de sello ni nada Conocer otras tierras que, la, que lo conocerías si tuvieses un sello discográfico, pero de esta forma lo conoces... Mejor, igual, sí, por tu cuenta. Por tu cuenta y un poco más sí. familiar. Eso. ¿no? Y, y, joder, y salir con estos tres por ahí. Mm. Eh, luego conocer a otros grupos de allá que están en lo mismo que tú. Otros mm. ambientes, otros rollos que al fin y al cabo... Pues bueno, pues eso a mí... Experiencias. Sí, joder, con eso yo estoy más que satisfecho al fin y al cabo. O sea, con lo que te he dicho de tocar en Pamplona y que la gente de, de Pamplona le guste. Y que luego pueda salir fuera. Hombre, si ya se puede vivir la música, sería el acojonudo, pero... Sí. <risa> pero tenemos los pies en el suelo, o así sea, que... Sí, sí. O, sea, sí. o bajo tierra. Que vaya, eh, que no es estamos... Todo. O sea, no estamos... lo que dice Íñigo, ¿no? Si sí, suena ¿Cómo? la campana bien, pero no estamos buscando tampoco eso ahora mismo. O sea, que estéis hacia a gusto y bien. Sí, bueno. Hombre, pero si alguien nos está escuchando y nos sí, quiere... Ya, bueno. Oye, abierto, abiertos o sea. estamos. Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Qué tal los conciertos que habéis realizado hasta ahora? Contarnos un poquito. Bien, muy bien. La verdad es que muy contentos, muy satisfechos. Y sobre todo eso lo que apuntar la experiencia vivida de varios conciertos que hemos dado fuera de, fuera de Pamplona. Va a cuando fuimos a Galicia cuando fuimos a Villarreal, a Valencia y así. Barcelona también. A Barcelona. Madrid. Bueno, sí, claro. De... <risa> Más que nada, el, el post y el preconcierto sin duda el, el concierto, pero la es lo que hablábamos la experiencia, la convivencia, la gente que, no sé es como, parece moñas pero el calor de la gente es como se, se valora un montón porque en el fondo tampoco nos estamos ni lucrando de esto ni nada porque es lo que, lo que repetimos siempre que no vivimos de esto pero el, el, el poder salir a otra ciudad que te conozcan y que se sepan tus canciones porque yo me acuerdo, en, por ejemplo, en Villarreal cuando cantaban nuestras canciones es que Pues eso uh -huh. se valora un montón Es lo mejor sí, es lo mejor, sí uh -huh. eh, ¿Cómo se puede conseguir el disco? Eh, ¿Cómo se puede conseguir el merchandising de la banda? Bueno, sobre todo en nuestros conciertos Ese es el, el punto, la tienda, la tienda Así los digamos, obligamos ¿no? a que vengas Además tenemos <risa> un a, un, poco... a un chico de, de Merchan Un chico muy, muy sexy bueno. y, y si no, bueno Ahora acabamos de estrenar la página web Y ahí hay una pestaña donde Godcast.es Y hay una pestaña donde puedes entrar a la tienda Y te lo mandamos a, por correo hasta tu casa uh -huh.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 Ahora sí que sí, vamos a hablar de esa pedazo fiesta que vais a montar este sábado eh, contarnos un poco qué nos vamos a poder encontrar, cómo surge la idea de hacer este Uf. esta fiesta a ver. Eh, Bueno, sin más, surge la idea de, pues dijimos bueno, hay que presentar el videoclip, ¿no? Y, y qué podemos hacer para que sea algo novedoso y que no se haya hecho, en, bueno, no se haya hecho me refiero, no se suele hacer en, en Pamplona, ¿no? Y que no También un poco queríamos tenemos la intención de que la gente no fuese a, a un concierto y la, que se quedase con la sensación de haber ido a un concierto, haber visto un vídeo e irse. Queríamos un poco que la gente se, se acordase, o sea, que que el día siguiente del concierto, el domingo, pues la gente lo comente, el lunes la gente diga, joder, cómo, qué bien me lo pasé, cómo estuvo, os acordáis de tal, no sé, poco tengan ese recuerdo, un buen sabor de boca. Eh, colaboraciones vais a tener en el De lujo. Concierto? Sí, sí. De lujo. Porque no hemos podido más ¿No? no pues eh, Como siempre nuestro amigo Iker Que no deja, no es solo un productor y, y, Sino que también es un amigo pues nos, Se va a venir a echar un cante también Vendrá Mateo Hijos de, de Sueños Rotos eh, De Marvin Vienen Andrés, el guitarrista Y luego Lerín y en eco. y Eneko Que también echan un cante Y de, eh, luego el grupo Sónica Xavi y Sonia Que también vendrán Y alguno más que se nos ha tenido que tirar del barco a última hora por temas personales y demás, pero vamos, si igual viene alguna sorpresa más, pues igual mejor, pero vamos por no, ahora no sé. está eso ahí. Eh, o sea que va a ser un disco con colaboraciones y aparte el videoclip que lo presentáis, ¿al principio, en medio o al final del...? Al principio. En al principio, sí. Al principio y al final el también. Al final, lo pondremos sí, 30 veces. Si se queda con ganas, pues también. Eso es, si le gusta, lo pondremos sí. muchas veces. Eh, ¿Cómo surge la idea de regalar material a través de Facebook? Eh, contarnos un poco esa... Bueno, pues lo primero, tenemos un no, es una... es broma, tenemos un asesor <risa> periodístico, no, tenemos un amigo que sabe mucho de esto, y dijo, ¿por qué no hacéis algún tipo de concurso diferente? Y claro, en la era en la que estamos, si no tiras de redes sociales, Twitter, Facebook, Internet, o sea, ¿ahora quien no tiene un móvil con 3G? Pues... Mucha gente vale, pues. y entonces sí, sí, sí, diez... madre. ¿Vale? Vale. las madres la gente joven que es a la que vamos, mucha gente lo, lo tiene Nos vamos a intentar hacer algo para fomentar todo eso y que no se quede en un subir cuatro fotos al 20, un cartel al Facebook cuatro comentarios estúpidos al Twitter no que haya un poco más de la gente que pues que se impregne de lo que es podcast de que no es solo Haceres lo que antes, eso es no es solo voy al concierto, les veo la canción les veo el videoclip y me voy, no, o sea Podcast es algo más, ¿vale? Para todo el mundo. O sea que sí. eso es un poco por lo que se nos ocurrimos Dijimos, oye, vamos a hacer que se una un poco Facebook con Twitter, en ¿eh? alguna foto de que la gente suba, que haya nuevos seguidores y que, claro, nosotros ahora no, no acaba la fiesta, no exponemos el videoclip y se acaba. Y ya se acaba la fiesta, no. O sea, luego hay un trabajo más que seguir que viene a ser pues explotar un poco ese videoclip. Sí. Que para subirlo a una web y tenerlo ahí, pues... Queremos que sí, bueno. des, siga parte de pues una gira que la gira que hemos dicho antes que nos gustaría montar y demás. No, no vale. si Eso, más. que no. nos quedan dos, dos sorteos pendientes ya, que uno de ellos es, eh, entre todos los nuevos seguidores de, del Twitter, vamos a sortear ese pack de Godcast, que es una camiseta de las nuevas que van a salir este sábado, eh, el, este, el disco que estamos presentando y unas chapas, que hemos hecho unas pedazos de chapas brutal. El regalo ya, y eso, y eso se sortea entre todos los nuevos seguidores del Twitter, el Twitter, bueno, no sé si sabéis es @godcastmusic y luego en el Facebook para el viernes, eso es, esto es para el jueves y luego para el viernes hemos colgado una pregunta que es a ver cuál va a ser la canción del videoclip, que todavía está un poco en el aire. Si sí, ya hemos subido ya, ya hemos subido esa pregunta y Y nada, entre el, el, el puedes votar, acertar y si aciertas entras en el sorteo también de, de por, este pack. ¿Y por dónde van los tiros de la canción? Pues bueno, escuchado que yo, el yo, tema, yo lo he escuchado. Eh, eh, sí, aparte ya o sea, una pista, sí, así, lo una, hemos escuchado ya. Aparte que lo hemos escuchado, yo creo que si ya las la preguntas ahí subida y si ves las respuestas, yo creo que se nota cuál es la, la acertante. Una pista, una pista clara es que hemos hablado, digamos, de la persona Que participa en el disco hace, En la canción hace Butch, un momento Tú di lo que quieras, Dani <risa> <risa> eh, ¿Qué repertorio tiene Godcast encima del escenario? que nos vamos a poder Uf, encontrar en pues, Xabaló? Eh, dis <coughs> Perdona, disco eh, Todo el disco Este íntegro, temas del disco anterior eh, La verdad que Queríamos... No sé si lo habéis dicho antes, nos sé si está escuchando, <risa> que va a ser un concierto bastante corto y lo que queríamos que fuese eso, corto pero intenso, entonces lo que sí que sí, sí que queríamos hacer era meter las canciones del disco nuevo porque al fin y al cabo es lo que estamos presentando y estamos defendiendo ahora. Y van a ser las del disco nuevo Y con mucho habrá un par del de antiguo Pero sí, en teoría va a ser La ciencia va a ser el disco nuevo ¿O sea que corto? ¿Nos vamos a quedar con ganas? No, no, yo no, creo que no Va a ser corto, no porque... corto pero intenso digamos, No, no o sea, con ganas no porque luego va la fiesta que Es bueno. que lo bueno, lo, lo que queremos hacer Es lo que ha dicho antes gm que, no es, que no va a ser una fiesta o sea, que, no es, perdón, que no va a ser un concierto, concierto Sino que queríamos al hacer presentación de videoclip Que sea una fiesta que la gente Coño, vaya ya se lo pase bien tal y luego pues bueno o a la fiesta o bueno se vaya a quedarme casa me da igual eso entonces la cuestión es que va a haber va a haber varias cosas que alicientes para que la gente esté allá y se lo pase bien no va a ser venga va con cierta proyección y fuera sino que va a haber por ejemplo al principio a la, a la entrada vamos a hacer un photocall no un photocall Rollo Belén Esteban y se da el rollo. <risa> si no, un poco más más molón, ¿no? Digamos, con, pues, con una tontería. Más gracioso. Sí, con un catering también. Obviamente el catering, pues, eh, selecto, ¿eh? con cositas. Uh -huh. productos, productos de la tierra. De la tierra y demás. Cacahuetes, Uy, tortillas, patatas y tal. Pero bueno, no, sin más, un poco, pues, eh, la tontería, ¿no? Digamos, luego, Exacto. aparte, va a haber un grupo antes de Godcast que va a empezar, digamos, va a abrir un poco a calentar. el concierto, a calentar, que se llama uh -huh. Siyu. Y luego, uh, bueno, pues, Eh, proyectaremos un el videoclip luego después del videoclip tocaremos nosotros lo que digo tocaremos un concierto cañero digamos de o sea, rápido ¿no? y volveremos a proyectar el videoclip uh -huh. y, y empezará la fiesta de verdad esta verdad de un dj también y luego eh, hemos tenemos un aliciente más que es que ca a ver, casi nada eso ¿no? va, eh, por un módico precio de 10 euros Tienes la opción de que te da una pulsera y tienes barra libre durante media hora. Una hora y media, perdón. Hora media. Hora y media. Esto hay que recalcarlo. O sea, la entrada es gratuita. Eso. O a sea, todo Eso. el que quiera venir, entra sin... Ah, hemos hablado, pero en sitio, no hemos dicho dónde es. En el baffle En el baffle a las 11. A las 11 de la noche, San ahí estaremos Juan. el sábado. Monasterio de Usun. Eso de Usun. Es. Justo enfrente de Marengo. En un parquecito que hay ahí, pues ahí está. El antiguo Phantom. Eso es. Ahí estaremos. Eso, y soy pues bueno, pues para todo lo que quiera venir, El que a... nos quiera pedir cual pulsera lo que sea, que nos escriba el Facebook, Twitter, Twenti, lo que sea. Mm -hmm. Eso es. de humo. <risa> para ir terminando eh, algo serio, como ve la situación de la música Godcast? ¿Y qué le parece el cierre de Mega Bloop? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Wow, ¡Guau! Wow. Has se el dedo es en una llaga. ¿Esa es, la esa es la pregunta que hacemos a todos los grupos que pasan por aquí ahora. Pues, a ver, es que... Hay dos preguntas, ¿no? hay eh, Con la, respecto a la primera pregunta, ¿cómo se ve el futuro? ¿Me la puedes repetir? No, has dicho un poco el futuro de, <risa> El futuro pero, de la música. El futuro de la música. Grupos como vosotros, por ejemplo, digamos Pues ahora mismo lo veo negro. Bastante, bastante negro, digamos. O sea, por ejemplo, el mismo día que toca... El podcast Godcast eh... toca a nuestro amigo Juan Magán un DJ conocido y recalcado <ríe> en Anitasuna ¿eh? en Anitasuna iba tu clase <ríe> y no, sin más entonces eh... a ver, yo tengo un poco de... de hago un poco de mala leche con, con este tipo de cosas, ¿no? o sea eh... tú puedes la radio ahora mismo cualquier tipo de radio salvo BRC y ¿no? que es diferente <ríe> y te encuentras bueno, pues eh, todos sabemos lo que te encuentras ahora mismo eh... Incluso grupos que antes tocaban, como los Dover, que eran uh -huh. cojonudos. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, pues se han montado un poco a lo que viene siendo el carro del Tecnopop este sí, que se es, ha hecho es, es, nuevo, es, es, es. ¿no? Entonces, eh, creo que los cuatro de Godcast estamos bastante de acuerdo en el sentido de que, joder, que ahora mismo un grupo formado por batería, bajo, guitarras y voz uh -huh. no tiene nada que hacer, ya que eh, lo que busca la música, eh, como si fuese... O sea, la, los, digamos los dueños de la música, ¿no? Lo que quieren es eh, ganar dinero y, y cómo se gana dinero haciendo lo que le gusta a la gente o haciéndoles que les guste eso. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo experiencia que tengo, yo tengo unas chavalas que juegan a baloncesto y les entreno yo uh -huh. y claro, a todas mi a todas ellas eh, ¿A todas? La, la música que escuchan es la música que vamos a ver el 11 eh, con Juan Magán y este tipo de personajes, ¿no? Y claro, tú les dices grupos Y no conocen O sea, no hay sí, sí, sí, No hay re... cultura Igual estoy roiendo un poco, eh no, esto no, un no, no, mío. no, no, no No hay cultura musical. No, cultura musical, no cultura musical. Entonces, pues bueno... Pero que nos pasa a nosotros mismos. Tú, no voy a decir grupos de música estas de ahora comercial, pero tú a base de repetirte la te la escuchas y de repente inconscientemente la estás cantando y ni te gusta esa canción ni te has parado a escucharla. Pero claro. tú, porque te la han ido encaucando, ese... te la aprendes pero y dices ¿pero qué estoy haciendo? Estoy cantando esta canción. Y Joder, te... es que es eso. Yo me acuerdo cuando salimos del colegio que... Eh, sabemos de colegio en el sentido de 18 años, ¿eh? <risa> bueno, eh joder, grupos... No, pues yo me acuerdo que eh, grupos como El Compleo Asesino, El Señor Ramón, uh -huh. eh, eh, Los Barúa... O sea, grupos de Big, Big Member. Son grupos que habían estaban ahí eh, joder, pues sonando. Incluso ya eran mayores, digamos, ¿no? Cuando uh -huh. sabíamos. Empezamos lo que vienen siendo los grupos de ahora, pues eso, pues Marvin, eh, Sueños Rotos... La, remesa, eh, la remesa, ¿no? La Remesa, eso es, bueno, los que conocemos. Y ahora se está perdiendo eso. Yo sé que hay gente en los colegios que pocos serán los que quieran montar grupo, porque es que tampoco tienen cultura musical en ese aspecto o sea, no conocen lo que son los grupos porque ahora se las ha, radios no ponen eso se ha perdido la, la cultura esa de la música rock, igual muy rock muy estatal, no por decirlo así, pero bueno se ha perdido mucho esa cultura de, de la música rock en aquí y aquí y aquí aún y todo bastante aguanta grupos como me da igual igual me estoy yendo demasiado al rock o al heavy lo que sea pero SA sí, sí, sí, sí. eh, Berry Charrac bueno porque eso sigue yendo para arriba pero al final todos estos grupos de coma que en los 90 pegaron el pelotazo que se, todo el mundo era o sea muy de gente pues rockeros y los rockeros le encantaba esa música se mantienen de esa gente que todavía escucha en los 90 pero sí, sí. ahora De un desconocimiento total. O sea, uh -huh. Aun y todo hay muchos jóvenes que se interesan por la música y, y tú vas oyendo y un chaval, que lo oyes una letra aunque sea de, no sé qué decirte, La Fuga, que me parece algo bastante básico y normal que se puede escuchar, que no es nada raro en este mundo uh -huh. dices, pues oye, tienes 15 años te que guay que esto lo escuchaba yo cuando yo también tenía 15 años y ahora tengo 24 o 23 eso es muy raro de todas formas también claro. se amigos. ha perdido un poco toda esa cultura, o sea, yo he ido por ejemplo pues con la novia de mi prima a conciertos y tiene 40 años y nos gustan los mismos grupos pero, pero ya es... desconocidos pero claro. antes escuchábamos a cicatriz, corta tú y esta gente mm -hmm. y ahora nos viene gente de, como dices tú el que va a tocar el sábado y yo qué sé, el que sé, que no sé nada. quién es ni quiero saber quién es jajajaja <risa> No, me quedé, me quedé un poco... Eh, estoy igual le sale en todos sí. los medios de comunicación Pero me quedé un poco pillado porque me dijeron que Juan, Juan, Juan Magán Sí, Juan Choba, España Juan Choba A los amigos Eh... Coño, canta en latinoamericano Y el tío es español no. <ríe> Joder, me hizo demasiada gracia porque dije, hostia Igual tenemos que hacer eso, ¿no? Tú, no sé, me parece un poco... Hombre, pero por ejemplo, la, la quinta estación son son de aquí y se fueron a, a Sudamérica a triunfar No, no, me refiero el acento yeah. latinoamericano. ¿no? Yeah, o sea, yeah, que yeah. el tío se pone... Joder, no sé, es lo que decía Fermín ahora mismo. O sea, antes había... Eh, al fin y al cabo... Yo, yo hablo de mi curso, por ejemplo. ¿no? En mi colegio la gente conocía los grupos uh -huh. que a mí pues igual me gustaban mucho, pero conocían. O sea, pues es lo que tanto sea, eh, como se hecho Cortado y tal... Es o si no, extranjeros, pues, extranjeros, que es igual. Extranjeros, extranjeros Offspring, sí. tal, Blink, etcétera. Y ahora eh, yo he estado hablando con gente más pequeña y decirles grupos y no sonarles y luego de repente escuchar una canción Ah, vale, es de ese grupo, vale, me sonaba, pero... Y decir, coño, o sea, que no sepas quiénes son los Red Hot Chili Peppers o... No sé, Offspring o bueno, la, ya no sé, bueno, es que los Rolling Stones claro que sí, pero bueno, off, al loro, igual hay gente que ni conoce uh -huh. y que digas, "Hostias, es que a mí me encanta Pitbull." Es, bueno, pues. es lo mítico de de la la chavala es que o los chavales que llevan camiseta de Los Ramones y no han escuchado no, en no, su es vida. Claro, por eso hago sí, sí, sí. <risa> No simplemente, simplemente decir eso un poco de, de la gente, de la gente, bueno, que al final yo respeto todos estilo de música me parece que to, me parece perfecto que escuche rap, metal, Eh, Juan Magán o como se llama ese estilo, de música reggaetón, me parece buenísimo lo que pasa que claro, volviendo al principio al final quién maneja esto, las radios, quién maneja las radios? Pues uh -huh. no ah, sé, si sí, hay sí. complot en discográficas, claro. radios y demás, no sé, es que es un mundo muy demasiado oscuro para que grupos como ya no, no como nosotros, sino grupos que tienen, o sea, un nivelazo impresionante que te das encuentro por ahí y digas, pero tío, ¿tú qué haces aquí? O sea, yo yo quiero aclarar, ¿No? quiero aclarar que perdón, ¿eh? yo quiero aclarar que No me quejo de Juan Magán, no me quejo de que han cambiado o ver el estilo, no, no, no me quejo de eso, ¿eh? O sea, lo que me quejo es de la gente que ha hecho que esa música esté... Mismo, a o sea, ver, a Juan, a Juan si viene, si viene el sábado a Pamplona, que sepa que tiene barra libre en el Bafli, puede venir y no le va a pasar el más. No, pero es que por ejemplo Juan, Juan Magán está haciendo su música, al final a como le gusta mm. es Opit o tal, o sea, me refiero son artistas igual que nosotros, o sea, mm. yo con, contra es ellos no bonito. tengo nada. Tengo contra lo que ha hecho Fermín, las radios y la gente que maneja lo que he dicho antes, la, ¿sí? industria. la industria musical sí, sí. que hace que Saquen a esa gente Porque sabe que venden uh -huh. Y yo, Enhorabuena para ellos Y oye Y son Es lo que te digo Son artistas igual que ellos Se lo están currando Y seguramente Se lo habrán currado El copón Incluso más que nosotros uh -huh. pero, O sea claro. Pero también es que llevan Sus Sus eh, Sus costes Eso el, Los costes por medio Es mucho más barato Porque llevan una base Y claro. cantan no, ellos pero bueno, eso es, No eso tienen eso que ser... llevar una orquesta No tienen que llevar una banda No tienen que hacer No sé Pero bueno Esos son estilos musicales diferentes ya, eso digo, que... Pero Pero bueno, yo creo que debate. como conclusión de esto lo mejor es decir que cualquier grupo que se haya visto reflejado con lo que acabamos de decir de que no vas a ir a ningún lado, que no se preocupe que lo más divertido es tener tus cuatro colegas si puedes salir fuera a tocar, salir fuera a tocar tocar aquí, tocar donde sea y que te dé igual eh, las radios, las discográficas y quien lo maneja, o sea disfruta van, van estar, disfruta del momento, aprovecha haciendo música que haciendo tu música yo creo que vas a llegar más lejos si lo único que intentas es sonar en los 40 principales sí, porque si, si vas con esa meta te vas a frustrar porque sí, sí, sí, sí, sí. No vas, probablemente no llegues Eh, pues el sábado ya tenemos plan Por supuesto, sí, todos invitados fiestón, en Tenemos la planazo Planazo para el sábado de noche Eso es. Que se alargará seguramente ¿no? Por Pero, Se alargará el asunto Depende de los que nos estén oyendo Si vienen o sí, no yo, yo además me he comprado la entrevista de Juan Magán Entonces luego <risa> <risa> Es broma. Pues nada, pues ahí estaremos. El sábado a partir de las 11 en eso El Bafle. Nosotros también. Hasta que el cuerpo aguante, vosotros seguro que también. Igual me paso es. yo. Invitados estáis <risas> todos. Eso es. Íñigo, Daniel, Jaime, Fermín. gracias Muchas por gracias. haber venido. gracias ah, a vosotros. Suerte sí. con el disco. Ya Entonces, sabéis que estamos aquí para todos estos grupos que empiezan a a conocer. Eh, y las otras y nos hayamos conocidos también vendremos. ¿eh? Eso es. Apúntalo, es, es, <risa> apúntalo. No, no, apúntalo, no, no, apúntalo. no, no os preocupéis por eso. Y nada, y lo he dicho. Que mucha suerte el sábado, que todo salga bien, que se llene. Esperemos. Sí. esperemos y esperemos. que haya buen ambiente Porque Porque bien. Bien. Muchas, muchas, gracias. Gracias. muchas gracias a vosotros también y todo por confiar así uh -huh. que eso venga gracias volveremos <ríe> Así es como comienza lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, el nuevo trabajo discográfico para la gente de Iruña Podcast. El tema Mi Rumbo, anteriormente una intro de unos 40 segundos aproximadamente. El álbum que van a estar presentando este sábado en la sala El Bafle en Iruña, las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Una pedazo fiesta que comenzará como has podido escuchar en la entrevista que hemos realizado los cuatro componentes de la banda. Fiesta que comenzará a partir de las 11 de la noche, con un grupo Apertura, después el videoclip de la canción de una canción del nuevo trabajo discográfico de Godcast y el concierto con varias colaboraciones, entre ellas la de Iker Piedra Fuita de la formación Dickers. Hemos estado hablando con Daniel Arriazu, guitarra y voz, Fermín Sánchez, batería, Jimmy Huartebajo e Íñigo García la guitarra y las voces Nos han contado la trayectoria musical Nos han contado un poquito sus dos trabajos discográficos El EP21 y este nuevo trabajo discográfico que han venido a presentar Y lo importante, la fiesta de este sábado a partir de las 11 de la noche en El Bafle Un fiestón es lo que se prepara Vamos a seguir escuchando varios temas de este nuevo trabajo discográfico. Escuchamos dos temas más para ir cerrando ya este especial que hemos hecho a podcast desde las 9 de la noche. Y si te parece nos vamos a ir hasta el corte número 5 del disco para escuchar el tema Abrir los ojos. No sé dónde encontrar saba que era la y es que ahora creo que la... Temas marchosos los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para esta banda para Godcast. En 10 temas, intro, mi rumbo, 4 en 1, despertar, abrir los ojos, tú di lo que quieras que yo pienso esto, no soy el mismo, ningún lugar, las cosas que pasan cuando no estamos en casa, y para cerrar un tema acústico, un tema mmm, titulado hasta reventar, lo dicho en versión acústica. Esos son los 10 temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico. El nuevo trabajo discográfico para Godcast. Las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Recuerda, este sábado a partir de las 11 de la noche. Fiestón, presentación, videoclip. Fiestón, eh, concierto. Y fiestón, concierto Con Daniel Arriazo a la guitarra y a las voces. Con Fermín Sánchez a la batería. Con Jimmy Huarte al bajo. Y con Íñigo García a la guitarra. Y las voces y vamos a ir terminando ya este repaso que hemos hecho a la formación Godcast con entrevista incluida ya que hemos hablado con los cuatro componentes de la banda sobre su trayectoria musical, sobre sus dos trabajos discográficos y sobre ese fiestón que tienen preparado para este viernes 11 de la noche en la sala El Bafle. Nos quedamos con otro de los temas incluidos dentro de de este nuevo trabajo discográfico. Nos quedamos con el nuevo corte, el con el noveno corte, el tema Las cosas que pasan cuando no cuando no estamos en casa. Tema que da título a este nuevo trabajo discográfico. No ha hecho más que comenzar Empiezas a sentir Una forma de vivir Son todo princesas Y ninguna es para mí No hay rutina en el camino Mil historias por contar Que nunca más Disfrutarás De nuestra mes Y si nosotros Estamos sin Que Estamos...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 Euskal Música, tu cita con la música local. Esto no es una rendición, tampoco una victoria, ni esperanzas, ni fracasos, tan solo mi corazón latiendo. el regreso para esta formación es el regreso para vendetta 12 nuevos temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico titulado Puro Infierno entre ellos este buenas eras siguen con su mismo estilo musical con el estilo que hace bailar a la gente Y así suena, lo dicho uno de los temas incluidos dentro de ese nuevo trabajo discográfico, editado por el sello discográfico Vagamiga, ahí está lo nuevo de Vendetta, Buonasera. Y de la música de Vendetta que nos vamos con un proyecto, un proyecto que han hecho los dos de los componentes, dos de los ex-componentes de Idi más concretamente los hermanos bizarres, es decir, Gorka y Miquel, Miquel y Gorka, que junto a Ñigo, junto a Kepa, junto a, a Jacoba y junto eh, a colaboraciones de Alex Sarduy o de, por ejemplo, Ainhoa Canta la Piedra, han editado este álbum titulado más concretamente Itcharo Penaren Ertsean. No es el heavy que estábamos acostumbrados con los Edibioch, sino que es un poquito más rockero, un poquito más popero, un poquito más tranquilito. Eso sí, editado bajo el mismo sello discográfico que los discos de Edibioch, es decir, con el sello discográfico Donos, Tierra o Yuka. Escuchamos, lo dicho, uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo proyecto para los hermanos Bizarre, para el eh, grupo Hare y nos quedamos lo dicho con el tema Ama Miraria Zerko son los que te, los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo proyecto como te comentaba anteriormente para los hermanos pizar eh, el nuevo proyecto para esta banda para jare con este álbum titulado dichchar operar en y como puedes comprobar no tiene nada nada que ver con lo que hacían eh, con la banda y esto que escuchas el sexto corte del álbum el tema a ama perdón Miraria También te puedes encontrar temas como Guillard Guiberria, temas como Eroche Aren Veldur o, por ejemplo, el tema Gawak Eman Didana. En definitiva, 11 nuevos temas incluidos en este primer larga duración para esta banda, primer larga duración para la formación JARE. Y de Hare nos vamos con un señor, nos vamos más concretamente con Gaiska Peñafiel y su último trabajo, Laguna Artean, y extraemos de él uno de los temas incluidos dentro de su álbum. Nos quedamos con el segundo corte, nos quedamos con el tema Shure Altsuan. Pues ha sido alegre, así de bien Y con la triquetrisa Suena la música de este señor La música de Gaisca Peñafiel Con ese nuevo trabajo discográfico Titulado Laguna Arteán Y con temas como este que acabamos de escuchar Sure Al-Choan Y hoy como no hemos podido abrir el baúl de los recuerdos Porque hemos tenido un montón de ajetreo Por aquí, han estado eshi... han estado Perdón podcast eh, por los estudios De Berriozario y Ratia presentando Nuevo trabajo discográfico eh, Hemos escuchado a Naisan A Sarkor, a Chapel Punk, a Sian, a Marea A Vendetta, a Jare y por supuesto Ahora hemos escuchado a Geisca, a Y pues lo he dicho, como no hemos podido abrir El baúl de los recuerdos, pues eh, te vamos a Rescatar un tema ya de hace un montón de años. Seguro que si te hablo de Aitor Uriarte, de José María Azpitarte, de Iker Martínez de Zuazu y de Gorka Lazcano, ya te lo digo todo. Seguro que ya los conoces. Son tres discos los que editaron. Hablamos de la formación Latchen. Sí, sí, sí, de Latchen, de esa formación que editó álbumes como por ejemplo, El Ardi la Rus y en el cual pues hay temas como este Titulado Isatearen Gilcha Recordamos un poquito eh, Los tiempos de latchen Ya que no hemos eh, hoy abierto El baúl de los recuerdos Pues digo, vamos a sacar un temita Aunque sea del baúl de los recuerdos Que tengo por casa Y escuchamos lo dicho, uno de los temas de latchen Más concretamente, lo dicho, el tema Isatearen Gilcha Aplicándonos peligrosamente a las 10 y media de la noche. Vamos a ir ya concluyendo lo que es el programa de hoy de Euskal Musicant de este jueves 9 de febrero del 2012. En la sintonía del 100.8 y en la sintonía, por supuesto, a través de internet de guskiplaza.net, allá por donde te encuentres. Hemos escuchado a Naisan, hemos escuchado a sarco a Chapel Punk, a la formación Esian, a Mareas... Hemos hablado y hemos eh, escuchado eh, los dos trabajos discográficos... ...que tiene hasta la fecha la formación de Iruña podcast Han estado por aquí los cuatro componentes de la banda... ...y hemos hablado sobre la trayectoria musical... ...sobre sus dos trabajos discográficos... ...y sobre ese pedazo festival, esa pedazo fiesta... ...recuerda este sábado a partir de las 11 de la noche... ...con entrada gratuita en la sala El Bafle... ...concierto de la banda... Presentación del videoclip Un grupo Anteriormente a Godcast encima del escenario Y después del concierto y después del eh, Videoclip, no, no, no. continúa la fiesta Así que ya lo sabes Este sábado a partir de las 11 de la noche Con Godcast En la sala El Bafle También hemos escuchado la música De Vendetta, Ajare, el nuevo proyecto De los dos eh, excomponentes de Edy Biotch Los hermanos Bizarre hemos escuchado a Gaisca Peña Fiel y estamos escuchando un tema del recuerdo de la formación Lachen dentro de ese álbum la Rus Esto que escuchas y Satearen Gilchán Euskal Música, que te va a decir adiós, será hasta el próximo jueves, a la misma hora, 8 y media de la tarde, durante 120 minutos, repasando toda la actualidad y, por supuesto, temas del recuerdo, en lo que se refiere a la música que se realiza en Euskal Herria, eso sí, en todos sus estilos musicales. La semana que viene ya tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias, y traeremos un álbum del recuerdo. Ya sabes que la música continúa en el 100.8 en Berriozari-Ratia, programación para todos los gustos, informativos, música, programas varios, en definitiva las 24 horas del día para ti, para que tú disfrutes, para que tú saborees, para que tú incluso bailes con nosotros con el 100.8 con Berriozari-Ratia y si no nos encuentras en el dial 100.8 porque estás fuera de Iruñería, fuera de berriozar y comarca Ya sabes que tienes las 24 horas del día, Ecusquiplaza.net pinchando en el logotipo de la radio. Y nos vamos nada más y nada menos que con una formación de Iruña. Nos vamos con una de las bandas que ya conoces de sobra, porque llevan ya varios años en esto del panorama musical. Nos vamos a quedar con el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para la formación de la chantrea Banda Bachoki, que ha publicado su álbum Baken garaiterako, garaite garaietarako, Borroka Kantak, casi no me sale y lo que vamos a escuchar es más concretamente el segundo corte del álbum, el tema titulado Bixi Bixirik con él te dejamos. Recuerda, la música sigue en el 100.8 y Euskal Música Vuelve contigo el próximo jueves Será a partir de las 8 y media De la tarde, pero si nos quieres volver a escuchar Ya sabes que estamos contigo El fin de semana jue el fin de semana Sábados y domingos De 7 y media a 9 y media de la noche En Redifusión Y si no en directo, ya sabes, el próximo jueves A partir de las 8 y media De la tarde, hasta entonces Ser buenos y disfrutar de la música local La música de Euskal Herria Agur BSB Serec Dao I know.